para que comparen a Maradona. La mentira tiene patas cortas. Pero Messi también. Anda, agárralo. El pasaje lucero, ya transitás. Por suerte, para apagar la amargura de la cortada de luz, esta linda que hemos tenido todos aquí, hoy tenemos el acústico Y hoy nos viene a visitar... ¿Quién? ¿Quién, caso? Ah, no, no, no. Estábamos escuchando, de hecho, un tema de ellos. Ellos son los inconscientes del balurdo. ¡Un Bienvenidos chicos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Encontraron la puerta, estaba oscuro. <risa> estaba oscuro. No, pero había muchas velas ahí que fueron... Eh, Fumadas. Todas. Ah. El, el, la canción que estábamos escuchando pertenece a un disco que es un DVD. ¿Este? No, no, este no. es un disco. Este es un disco. Este es un disco de audio. Eh, el disco se llama... Los inconscientes valores. Directamente. Directamente. Perfecto. Más, más... más cerca. Más cerquita. Eh, acá. El... Truco. Eh, y la canción es la número uno, se llama Los Caballeros. Los Caballeros. mira vos. En referencia a Los Caballeros del Zodíaco. Ah, muy bien. Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Sí. del Zodíaco. Sí. Cuando, Cuando lanzan su ataque. Fuente inspiradora. ¿Cuántos años tiene la banda? La Como banda tal. Cinco años, tiene cinco años. Cinco años. ¿Y ¿Es un tiempo importante para una sí, Es un tiempo importante, sí. ¿Cómo se llevan? Bárbaro, nos llevan bárbaro. Somos muchos... Ah, somos varios y somos un grupo de amigos que nos conocemos hace 20 años, ¿viste? Y... Bien. Y, y, y, y, nada, y decidimos tocar porque ya no sabíamos qué más hacer. Y ya entonces no. dijimos, bueno, agarramos un par de Casi guitarras. ¿Qué hacía Dante? ¿Qué hacía Dante? Y jugábamos la pelota, salíamos de noche. Eso Bar. está muy mal. Bar. Ajá. Eso está muy mal. Ahora vas a ver más, ¿no? Y, y, y, bueno. y, a, y, a, y a, digamos, ¿a partir de la amistad se forma la banda? A partir de la amistad se forma la banda. Ese va, es como lo, lo que desencadenó, nada. Componer y claro. estar juntos, ¿viste? Ustedes... Ustedes... Ustedes... Bueno... ¡Olé! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Estamos aquí en Radio Atria! ¡Ah, perdón! ¡Permiso! A a China! China a hola! ¿Cómo es? <risa> ¿20 años? ¿Cuántos tienen? ¿50? y si hace 20 se conocen. No, pero nos conocemos de chicos, por eso. no entiendo! ¡No entiendo! ¡China no entiende de todas las edades! De que la gente se... Que ¿Ustedes quedan tienen? Más o menos. 27 años. ¿27 años? Bueno, desde los 7 años. Está claro. perfecto, China. ¿No te das cuenta? ¿Qué cuenta no podés hacer? ¡Cállate, caleta! ¿Cuántas son las bandas, señor? ¿Y, 10, 10, 10, 10, 12, 13... Ah, eh. son un depende, montón. De tal que se automultiplica. Depende, depende el día de la semana. ¿Ah, China, la buena la música, puede...? ¿Hay mujeres en la banda? No. No, no, no, no, no. Bien ahí, mis amigos. ¡Ah, eh, China, no. oportunidad! <ríe> ¡Es mi oportunidad! ¿Y ¿Cuál fue el, el primer tema que tuvieron como banda desde que se conocen a los siete años? Y, no, este esto de ahora, no sé... Que, o sea, este hace cinco o seis años. ¿Los Caballeros del zodiaco Sí, no, de los caballos, fue, fue inspirado más o menos en la historia, del argumento de los sí. lo que pelean. Claro. Por, no sé por qué, pero pelean. ¿Contra la fuerza de Muñacás? Ni, claro. claro. claro. Ni, eh... ¿Ni por qué, ni para qué? Pero bueno, nada, ahí salió... Salió hace cinco años, pone... Ese puede ser uno y hay otro que no lo grababan porque lo grabamos. ¿Podés decir los nombres de todos los artistas operados de, de la banda? Sí, de la banda. Te digo todo. El Negro, Verdi, El Abuelo, Ule, El Colo, Marce, El Negro, Paulito... Eh... ¿Quién más? Se colgó, se colgó, se colgó, se colgó. ¡La chica! Se colgó, se colgó, se Yo se propongo se una hermano, cosa. Mi hermano, me va a matar. El hermano, el hermano, ¿dónde fue? Yo propongo mi una hermano, cosa. Givo, Rolling Floyd. Ya, ¡Ya está, no, la, la, Fly. Cagaste. Fly. Fly. la cagaste! ¡La cagaste! Rolling Floyd es una banda Yo. en sí misma. ¡Rolling Propongo, pro dos dos sí misma. propongo todo, que dejemos todo, de hablar y que toquen un tema. ¿Qué les parece? Me parece que dicen mi palabra. Vamos. Hoy, en el inferacústico de internet En el inferacústico de internet tocan los inconscientes... ...del balurdo. ¿Cómo? ¿Vas ahí, negro? avait dit non elle dit ça dès euh euh euh De todo. Choe la corriente esfa la mente. dentro del río Lurdos, señoras y señores. qué linda canción. ¿Cómo se llama la canción? Las maravillas. Las maravillas. Sí. Hermosa canción. Es una hermosa can canción. Es una canción que nada que sale de un lugar que se llama Las Maravillas en Córdoba, que es un lugar espectacular y recomiendo a toda la gente que viaja que pase por por Córdoba y que se meta en el río y que se conecte con la naturaleza. Que es de los casos más lindas que hay en el mundo. Sí. Che, ¿y, se van, ¿Y se van de gira ustedes? Y no vamos de gira. Sí. Este año nos fuimos a Jujuy y el año pasado nos fuimos a Córdoba. Nos bueno. ah, gusta viajar, viajamos siempre de amigos. Y... Yo tengo una preguntita. ¿Cómo se organizan 12 tipos para irse de gira éramos a Jujuy? 18 en Jujuy. ¡Ah, tranca! <risa> 18. Y no sé, la gana de estar juntos, qué sé yo. De eh, romper la pelota. Pero ¿viste? lo que te decíamos <risa> antes, somos amigos, digamos, de de otras circunstancias, entonces, ya nos conocemos, digamos, claro. todos vivimos juntos, también, y, y el hecho de la convivencia es lo que se nos da naturalmente. Entonces, claro. el hecho de estar juntos y generar algo en conjunto es algo que nos sale con naturalidad, digamos. Comprendo ¿no? perfectamente. Pero, entonces, digamos que ¿compran entre todos o compran cada uno lo suyo? No, compramos entre llevamos un disco de arado así, y claro. como 18, un disco de arado, Bueno, eh, pollo, pero vi, pero que viven todos juntos? No, no, no, no, no, no. nos la, viaje, Ya sería un viajate. quilombo. En la no, cuatro, cuatro vivimos, <ríe> claro, la circuita del, del viaje estábamos Y nosotros dos vivimos juntos, por ejemplo por el negro y Lisandro y, y el abuelo. ¿Deja el casocillo no, de la mecanilla? Impinosa de la vida. La... Cuál, no, ¿Cuál tiene paloma el casocillo? De modo, ¿qué es eso? Disculpame, disculpame. ¿Y animalito? Leo, ¿Y quién compone los temas? ¿Hay uno que lo compone, lo compone entre todos? ¿Uno lleva una idea y después se va juntando? Y, claro, un poco así. Un poco así. Eh, son más o menos tres o cuatro personas que componen las canciones y que en relación a esa esa persona que lo compone, puede llegar a ser que lo interprete esa persona Ajá. cantándolo, Ajá. o bien un conjunto coral de voces, y no es siempre la misma persona que canta, digamos. O sea, o sea que hay, hay varios cantantes... Cinco. Cinco cantantes. Y todos son... Y digamos No hay todo, una voz principal todo, de esa En cada tema tiene su voz principal. Acá en el disco, por ejemplo, el primer tema lo canta él, el segundo lo canta él, el tercero lo canto yo. El cuarto lo canta Shivo, que es el hermano de Ronnie Floyd. <risa> en, en este, Perfecto. En este en el quinto canta Dieguito, que es otro de los chicos, que es invitado. Y lo canta Martín. El sí. sexto lo canta negro Berry. El séptimo lo canta el colo, otro colo. Otro colo. El, es... Mustafa, Mustafa. Colo. Y el, este canta Tommy también. Así que claro, son claro, siete claro, claro. Van a aclarar... Disculpame, ¿querías decir algo? No, sí, quería comentar que lo que está señalando ahora es un disco que es muy particular. Exactamente. Es muy a particular. eso iba, justamente. Estamos, Estamos conectados. Es que, estábamos, que, estábamos, o sea, que la luz acaba de volver. Van vale a aclarar que este disco está hecho en cartón, que en realidad más que cartón es caja de pizza, ¿verdad? Es una caja de pizza. Es una caja de pizza. es una caja de pizza. Sí, es caja de pizza. No es la droga, Reciclada. no la droga, sino la pizza. pizza. Y eh, y, cacho, y tiene un corcho que es en la parte que va... Sí, De vino. Yo sabía. Pensé que, que era una piedra. A China vende supermercado. ¿Y qué la banda. ¿Vendes pizza? De pizza. Mené de vino, maleto, ah. maleto. Eh. Es maleto lo pol... fue. Después del unimal. Ahí de cuento peleado. Después del unimal. Me parece que yo quiero escuchar un tema más. Sí, uno más, uno más. Nada, va, más ¿Quieren en... tocar no, o no quieren temas. tocar? Sí, no, tocamos, tocamos, tocamos. Ah, ah vamos, vale. bueno, bueno. Vale. Yeah. Por suerte, gracias vez, al acá. cielo y a los todos los santos santísimos de los Jesús. inconscientes del balurdo están hoy en el infracústico de Infernet. Para Fe, que ahora no la está escuchando, que toca con macho Gabrio. Le <risa> digamos este tema. Que son 2 3, va. ¿Tenemos fecha próxima? Tenemos una fecha próxima, mañana Ah, eh, próxima, re próxima, re próxima mañana tocamos en Zaguán Y vamos a estar eh, nada Distribuyendo y difundiendo Un DVD audiovisual que hicimos a eso y... quiere llegar. Contame un poquito, bueno, ¿cómo es? Uno, no, trajimos dos, la verdad, no sabíamos que eran tantos. Sí. sí, sí. <risa> trajimos dos, se lo pasan loco bien. Claro, o sí. Sea. <risa> Olvídate. O viene mañana, o viene mañana están invitados, loco, eh... es lo trato bien. cómo es lo del DVD, porque no es que sacaron un CD, sacaron un DVD. Un DVD. Es buenísima y esa, un... ¿cómo es la movida? Y con varios videos como va como siempre grabábamos, viste, es un grupo muy inquieto de de gente loca. No, lo Ajá. que pasa también es que nosotros somos 12, ponerle pero el grupo de personas que conforman toda la movida inconsciente Somos como 20 y pico, 30, claro, por eso somos tantos claro. Entonces también por intermedio del de, de grupo grande hay un canal de televisión en Mar de y, y la parte audiovisual está muy ligada con todos nosotros Entonces siempre tenemos los temas y hacemos videos Entonces Perfecto. en estos 5 años de historia hicimos un montón de videos Dijimos, bueno, qué buena excusa, quizás hacer un DVD para poder que se vean bien esos videos, ¿no? Que no se tengan que claro, ver Claro, perfecto. Y, y, ¿Y laburan como si fuera una cooperativa, digamos, para entenderlo de una manera? Sí, y... sí, o sea, en este caso nosotros sabemos, tenemos los conocimientos para realizar los videos, los realizamos nosotros o ha llegado nuestro, digamos. Bien. Eh, que lo, lo hacen en relación a una idea que flashea a alguno, y dice, bueno, quiero hacer un video de esto, y él se hizo el, el primer video lo hizo él y grabó a cada uno. Él, el, el colo. El colo, por ejemplo, como tuve una idea, la <ríe> iniciativa, y entonces vamos todos para adelante con esa, entonces... Nos vamos apoyando en la idea de cada uno, ¿no? complementándonos. Sí, amigos, se van apoyando. Me parece que estas casas, casas, casas casa, casa son medio raras, ¿no? Nos apoyando. O sea, que vaya, vaya. Busca la pierna y <risas> <risa> <Ahí va. risa> Bueno, chicos, ¿se tocaron un timit más? Se tocaron un timit más. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí ya estamos Re rejugados. Sin antes no. recordar que mañana en el Zaguán Sur, que es Moreno 2320 tocan ellos. Mío, tocan pero... ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Tocan no, ellos, Vox. que Chake está Tano ahí, el Tano. Está el... nosotros es que toca con nosotros también, pero bueno, si me pasó el Tano venir mañana, Tano, tocal... Un saludo para Simone. Un, un saludo Simone. Simone Simone Giovine. Simone Giovine. Mañana Tano. A más adelante te queremos. Sábado mañana, sábado 27 de 0 del 4 del 04, Moreno 2320 es el zaguan sur y tocan ellos. Tocan ellos los inconscientes de Balurdo, que ahora están así tocando. Por suerte Ahora no, no se atras. Internet. Internet. De vuelta, <susurra> de vuelta. <susurra> sentir Este hermoso deseo Que mi ansiedad hace latir Busco, busco y no te encuentro Mi ilusión es inmortal Y este hermoso deseo Que pronto... Puedo desesperar Timbiando con el letino Ya no vamos a encontrar Anda zumbando un poquito De lo que hace tiempo no pica Creo que llegó la hora Ya no vamos a encontrar Dale que dale lunita Antes de que el sol me venga a buscar Dale que dale lunita Antes de que el sol me venga a buscar Dale que dale lunita que el sol me venga a buscar dale que dale, luna. El sol y cante yo Dale que dale lunita, Antes de que el sol me venga a buscar Dale que dale lunita. Muchas gracias, chicos, por venir. ¿Dónde, dónde bueno. promocionan sus cosas? ¿Tienen una página? ¿Tienen un Facebook? Sí, ¿Tienen Facebook, un Soundcloud? Un, un YouTube, un Facebook. ¿Todos eh, se encuentran así, como los inconscientes de valor? Los inconscientes de valor. ¿Ah, sí. busquen lon, busquen lon, lon. Gracias Muchas por gracias usted. por venir. Gracias, gracias a ustedes por el espacio y la onda. Ah, bueno, a un poco de... No sé, una fecha a tocar. Es importante la difusión, así que... A Pero cuando quieran están más que invitados. Gracias a fe Gracias a Fede que está... Mañana nos vemos a las 11 entonces. Mañana nos vemos, loco. Mañana nos vemos a las 23 horas ahí en Saguán Sur 2320 de la calle Moreno. Tocan los inconscientes de Balurdo y nosotros no vamos. ¿Cómo nos fuimos? ¿Por qué fuimos? ¿Por qué nos fuimos? ¿Y ¿Por qué nos vamos a la Estamos casi hace 3 horas. ¡Ven ¿No? a vamos! ¡Ven vamos! ¡Ven ah, a decir que es la luz? No, Chau, vemos, che. Jo s'hem baixat i ja calla per